Thank <laughs> you. frente Como de costumbre, al ver que tengo la atención mientras el sol me alumbre, sentado con un lápiz y alguna copa de alcohol, me doy cuenta que estoy más allá de ser un escritor. Porque yo no escribo solo para pasar el tiempo, si no tengo el dolor necesario ni el argumento para contar toda la mierda que tengo por dentro y que no voy a poder curar hasta el día en que quede muerto. Me equivoqué, pensé que te había recuperado, pero el tiempo ha pasado y he cambiado, lo has notado. Hay noches que todavía sueño que estoy a tu lado y me despierto y me doy cuenta de todo lo que o f a l l a d o el tiempo siempre cura todo, lo dice el Homero. Por eso, cuando llego, rapper, sáquense el sombrero. Yo soy real hermano, no soy un aventurero, lo sabe el país entero y los bandidos extranjeros. Por cada hecho delictivo tengo una canción, no escribo con la mente, escribo con el corazón. Por eso sueno en las esquinas y en el pabellón, y en el ghetto pinta mi cara en cualquier paredón. Estos raperos saben que esto es realidad, ya estamos grandes p a creer en tus historias, de i n s t a g r a m Que nadie te venda pescado por callar. Si no la saben caminar, no me podrán analizar. Cuando llegué pa'l pueblo, mamá me felicitó. Pero viejita el sueño ese no se me olvidó. Yo sigo siendo el mismo g u a c h o ese que usted crió. Mira que linda que la vida, la vuelta que dio. Ahora esos rappers nos sacó de vacaciones con una de mis canciones. No puede n f r e n a r mis letras. Si la yeca tiene claro lo que m i l e t r a p r o p o n e ya no quedarán opciones pa' ningún otro poeta. Pa' poeta y o pa' poeta e l mero. パポエ e ヨパポエタエラチェ、ケレカト t ンプラトロカチバチェ、パポエタヨパポエタエルメロ、ケレカトセンプラトロカチバチェ、ソノスモスカエストロガン、ソノスモスカエストロガン。